Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio Spaloian de la 97FM y Rati Libre a de Bilbo emitiendo para toda Vizcaya a través de la FM, de la 97FM y a todo el mundo a través de internet Este es un nuevo programa de radio que se pone en marcha ahora en marzo y que trataremos de tocar temas diferentes sobre sociedad y política. Hoy el primer tema que vamos a tratar en nuestro programa semanal será el de la pobreza. Y como intro vamos a escuchar un poema de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva a cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en llovizna cae el cielo la buena suerte Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneros corriendo la libre, muriendo la vida Jodidos los nadies, jodidos que no son, aunque sean que no hablan idiomas, sino dialectos que no practican religiones, sino supersticiones que no hacen arte, sino artesanía que no aplican cultura, sino folclore que no son seres humanos, sino recursos humanos los nadies, los hijos de nadie los dueños de nada que no tienen cara, sino brazos que no tienen nombre, sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadies Los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los nada, los nadies Que cuestan menos que la bala que los mata Los nadies, los hijos de nadie, los nadies Los dueños de nada, jodidos, jodidos, jodidos, jodidos nos decíamos, aquí seguimos en Espaloyan, este programa de la 97 FM, FM y hoy como decía el poema de Eduardo Galeano, vamos a hablar sobre pobreza. Para ello eh, tenemos aquí a mi lado está Joseba, que soy Joseba. Que eso. Onguitorrián. Eso. Eh Joseba nos ha preparado dos informes sobre pobreza. El primero lo vamos a escuchar a continuación, donde, bueno, tratas de recoger ciertos datos que pueden ser interesantes para situar el debate, ¿no? Sí, en efecto. Eh, se hace en cada... en varias años cada cuatro años suele ser habitual hacer una encuesta sobre pobreza y des desigualdad social a nivel de la Contra de Euskadi. Y, bueno, pues eh, es un informe bastante extenso, un desayuno... Eh, Desarrollan, digamos, eh, los datos y eh, algunas conclusiones del informe Y hemos intentado hacer en, en dos cortes un poco Un resumen de, digamos, de ese un informe que es bastante extenso Y que tiene bastante mica y luego intentaremos comentarlo Pues muy bien, entonces eh, vamos a escuchar la primera parte del informe Y luego empezamos a dialogar entre Joseba y, y yo mismo, Asier Sobre el tema de la pobreza? <risa> Pues es la situación de la pobreza en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los datos hablan por sí solos de un aumento ininterrumpido de la tasa de pobreza en nuestro entorno. Desde 2008 se ha hablado de un 5,7%, en 2014 en 8,2% de la población. Los informes más recientes también estatales también apuntan esta progresión que parece no parar. Si los porcentajes no dicen nada, los números pueden hablar un poquitín eh, más o explicar un poco más la situación. En el 2008... 89.000 personas estaban en situación de pobreza. En 2014 hablamos de 127.000. Es eh a estos datos hay que sumarles también lo que significa el riesgo de, de ser pobre, el riesgo de pobreza, que es un indicador que indica la posibilidad de caer en estas tasas de pobreza que también eh, que tanto están aumentando estos últimos años. Este riesgo de tasa o riesgo de pobreza se encuentra en este momento en el 22,7% de la población. Más de una más de una quinta parte de la población está en riesgo de sufrir una pobreza severa. Él no se explican. Sí. Él miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de uniformado de larga cola del Faro nos hace amenazante, pero inospero de repente también llevará su par. Por definir más que es la pobreza o ese riesgo de pobreza o exclusión, habría que señalar que la pobreza es más que la imagen de social que tenemos de ser pobre, de estar en la calle tirado o tirada en la calle pidiendo, y la realidad es más amplia y variada que todo eso. Eh, muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran en esta pobreza o en ese riesgo de pobreza. La situación además de este fenómeno de la pobreza es acumulativa. Esto es, las personas pobres siguen siéndolo y se suma cada día más personas. Hay un indicador también muy claro eh, dentro de los estudios sociológicos llamado ausencia de bienestar real, en el que se pregunta a la población si realmente está en bienestar y señala que el 20% de la población no siente ese bienestar. Esto es, uno de cada cinco habitantes eh, eh, declaran que tienen ausencia de bienestar real. De la imagen de la pobreza también eh, se habla como un distintivo que, muy peyorativo que marca mucho. Del 5,9% de, de pobreza real severa, solo se considera realmente el pobre el 2,6%. Se van a quedar echáis, no la bestia negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No motivos para protestar. La relación por el trabajo ya no está lineal. Eh, tener trabajo ya no equivale a no ser pobre o estar en riesgo de pobreza o exclusión. Sí, tiene mucha importancia tener un trabajo pero al menos una tarta de las personas en fuerza tiene empleos ocasionales o precarios esto es trabajan el caso de las mujeres en dan activa en estas situaciones eh, eh, porcentualmente es muy elevada dentro de las tasas de pobreza enfrenta ah. las razones de la economía privada de Nuestros datos sobre pobreza tienen eh, eh, muy en cuenta el aumento de la desigualdad. Mientras, a un aumento de la pobreza o situaciones en riesgo de pobreza, se da a la vez los ratios más alejados de ingresos entre el 20% más rico y el 25% más pobre. En definitiva, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El sistema de ayudas que tenemos es eh, necesario, pero también insuficiente, El sistema de ayudas eh, como la RGI, la renta de renta de ingresos más eh, conocida eh, de este tipo de ayudas, siguen teniendo una, un impacto positivo sin el cual veríamos situaciones más dramáticas y más generalizadas en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Pero el sistema también tiene sus límites. Su ventaja eh, ventajas es que llega al 72,9% de la población en el riesgo, pero está a otro, otro por ciento que al que no llega. Hay unas 70.000 personas que, a pesar de las ayudas, no consiguen salir de la pobreza. Esa es la otra parte amarga de los sistemas de ayudas. Andando un poco más en el sistema de ayudas, eh, nos podemos preguntar qué mejora en el sistema, ¿no? En el, El sistema de ayudas mejora en lo que afecta a gastos básicos Como por ejemplo la comida o el pago de facturas básicas Como luz, agua y otros básicos de higiene en, en, Pero los datos eh, apuntan dos estaciones que tienen que ver Uno, con la vivienda, alquileres, hipotecas y créditos Y dos, el mayor aumento eh, que ha sufrido digamos en este indicador Que es la posibilidad de mantener la vivienda caliente durante los meses fríos Lo que viene a denominarse también dentro de la, lo que se llama pobreza energética Alrededor de una de cada diez personas pasa frío en su casa en los meses invernales por no poder hacer al frente al gasto eléctrico. Bueno, y aquí seguimos entonces. Eh, toca hablar un poco de pobreza, como decíamos... Hemos visto que la pobreza ha aumentado especialmente en Gasteiz ¿no? y que en un momento el liderazgo estaba en Bilbo. No obstante, parece claro que Bilbao tiene mucha más pobreza que Gasteiz sino es un aumento cualitativo el de Gasteiz. ¿No? Lo... Bueno, yo diría que más que cualitativo, sería cuantitativo. O sea, hablemos al revés. Eh, los números en Castellos se han duplicado en eh, muy poco tiempo, en un periodo muy corto de tiempo. De, hablamos de 2008 a 2014, eh, pues es bastante poco tiempo, seis años más o menos, ha, se ha duplicado esa tasa de, de pobreza, con lo cual el impacto ha sido mayor, pero eh, digamos ha sido... Eh, en, en números, en cifras las tasas de, de pobreza lo que se refiere a la comarca de Gran Bilbao lo que hablamos sobre todo Bilbao margen izquierda la tasa no, no ha aumentado tanto <coughs> hay eh, una continuidad en el tiempo desde los 80 a los 90 que las tasas de pobreza están eh, en, esos, en esos ratios, ahí se mantiene un poco más el impacto igual ha sido mayor en, Gastés, en, ese, en el sentido de que no tenían esos ratios de, de pobreza tan, tan severos de hecho Los indicadores hablaban de que los ratios de Vitragasteis se parecieran más a comarcas que en Guipuzcoa, que en Guipuzcoa hay, digamos, ratios mucho más bajos que la comarca de de, de Bilbao, sobre todo en margen izquierda. No podemos hablar de la comarca de Gran Bilbao porque hay situaciones muy diferentes a ambos lados de la margen, como históricamente eh, sabemos todos y todas. no eh, En todo caso, sí que eh, dentro de este informe lo que se eh, se aborda es, es, es la temática de la pobreza continuada, no que es una cosa... Que, de, que establece que eh, un poco la, una sociedad por estamentos, por ejemplo una manera, ¿no? Los que son pobres son, siguen siendo pobres. Hay eh, un informe ahora que mediáticamente ha salido bastante en los más media, que habla, eh, un informe de una ONG, que habla que el 9% de los eh, de los niños, niñas pobres del Estado van a seguir siendo pobres y, digamos, donde, bueno, se mantiene se va a mantener eso la previsión de futuro. Eh, Bilbao y el margen izquierda so han sufrido y siguen sufriendo ese tipo de, de impacto, ¿no? Luego a nivel comarcal pues es bastante curioso, ¿no? Que hay dos comarcas que se, también se están siguiendo un poco del estereotipo de las comarcas o digamos de la hablamos de pobreza, ¿eh? en este caso de la comoneto vasca de los de diferentes comarcas donde la pobreza a nivel, digamos, en las poblaciones más pequeñas del interior del país no ha sufrido tanto, ¿no? Pero en este momento hablamos también de una que se duplica la pobreza en, en, en dos comarcas muy importantes, una Salvalle Ayala, con también que se duplica la, la, pobreza, eh, la pobreza en muy pocos años del 2008 pues ha pasado a, a duplicarse y en, en vizca y costa no obviamente son situaciones que tienen que ver también con cierta concentración de ciertos pueblos donde eh, es un fenómeno también bastante urbano normalmente la, el, el tema de, de digamos de ser, de ser pobre no Entonces, bueno, esos son un poco los datos que están saltando y que yo creo que hacen también que hay un aumento bastante continuado del fenómeno a nivel cuantitativo y cualitativo en, en nuestro territorio. Uh -huh. eh, el aumento, desde luego, es, es grande, eh, a pesar de que nos estén todo el rato comparando con el resto del Estado español y por eso pare parece que, que aquí no crece la pobreza, pero crece, sin lugar a dudas. De todas maneras, dentro de la pobreza, cuando hablaba yo un poquito de que quizás eh, había aumentado cualitativamente mucho en Gasteiz me refería a eso, ¿no? que se había doblado lo que son porcentualmente todavía el Gran Bilbao sigue siendo el lugar donde más, numéricamente más pobreza hay y uno de los datos claves para entenderlo es la esperanza de vida ¿no? la esperanza de vida de, eh, de alguna manera traslada los datos de la pobreza y no es casualidad que precisamente eh, Gasteiz sea la ciudad con mayor esperanza de vida de toda la comunidad autónoma del País Vasco y Bilbao, la que tiene menos esperanza de vida. Lo mismo pasa desde el punto de vista provincial. Álava es la que tiene más esperanza de vida y la que menos Vizcaya. Eh, la evolución de las desigualdades... Hay un, un informe, de no es un informe, es una tesis doctoral de Imanol Montoya, eh, la tesis doctoral se llama La evolución de las desigualdades económicas en la mortalidad en áreas pequeñas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ahí él lo que hace es relacionar la mortalidad y la desigualdad económica. ¿Qué es lo que encuentra? Eh, que bueno, que hay realmente muchas diferencias dentro del territorio, un territorio tan pequeñito de 7.000 kilómetros cuadrados con la Comunidad Autónoma del País Vasco... Y si venimos al Gran Bilbao, incluso también. lo que utiliza es eh, la metáfora, o el o bueno, más que la metáfora, el, el caso de si coges el metro en Algorta, y de Algorta vas hasta Bilbao la Vieja, eh, de Algorta a Bilbao la Vieja pierdes 9,7 años de vida. Es decir, eh, la, Bataz Vesteco, Vicente Esperanza en Algorta es 9,7 años superior a Bilbao la Vieja eso en un espacio ínfimo, no sé cuántos kilómetros hay de Algorta a Bilbao la Vieja, pero más de 20 no hay, desde luego no, no, llega. Entonces, no llega, por eso mismo en un espacio ínfimo no luego la diferencia más grande por sí sería entre el, en el caso, depende de mujeres o hombres si vamos el caso de mujeres vemos que donde más esperanza de vida hay en la comunidad de la del País Vasco es en el barrio de Santa Lucía de Gasteiz donde la esperanza de vida para las mujeres es de 88 años en cambio en, en Bilbao la Vieja sería 7 años menos para las mujeres pero si vamos al barrio con mayor esperanza de vida en Gasteiz para hombres, en el caso de los hombres es eh, Gasteiz Sur sería en los datos que se recogen y viene a ser 10,5 años más de esperanza de vida que Bilbao la Vieja Es decir, según donde naces, según donde desarrollas tu vida, según si eres pobre o eres rico, tienes más o menos esperanza de vida. En los datos para las provincias en el año 2010, en el caso de de las mujeres, en Vizcaya es 85,1, Áraba 85,7, Guipúzcoa 85,6. En el caso de los hombres, Áraba 79,8, Guipúzcoa 79,2, Vizcaya 78,2. Claro, a nivel provincial la diferencia no es tan grande pero es porque se equilibra con los sitios las zonas más ricas, más acomodadas y las menos ricas y llama la atención el pueblo de Pasay San Pedro porque en Pasay San Pedro eh, los hombres tienen 11,2 años menos de esperanza de vida que las mujeres ¿No? ese es otro dato también parece que la pobreza tiene un mayor impacto sobre los hombres que sobre las mujeres la esperanza de vida Eh, bueno eh, no solamente las, eh, la esperanza de vida no es decir el eh, cuentetivamente claro es muy importante hablamos de ocho nueve diez años o sea Bilbao bogasteis hab os hablado una media de diez años también de esperanza de vida sino también qué tipo de vida no lo cutivo es muy importante pero sino también qué tipo de vida no obviamente los trabajos eh, laborales de asociados caminar a los hombres y también asociadas a un tipo de masculinidad hegemónica, también ha hecho que los hombres hayan aceptado, digamos, y hayan tomado, digamos, costumbres más peligrosas a, a, en sus trabajos, trabajos más, más eh, digamos, más, más físicos o más de desgaste, y también ciertas eh, eh, ciertas costumbres alimentarias y costumbres ocio ociosas que obviamente no repercuten en la esperanza de vida. Adicciones, eh, también eh, que tiene mayor eso, impacto eso, sobre eso, la el tema deo bueno, sí. entonces bueno eh, también tiene que ver mucho con el, el, el, el informe ¿no?, que sal, no solamente se habla de proceso sino también de desigualdad social no la desigualdad social influye no solamente las, en cuántos años sino en qué tipo de calidad de vida tienes no obviamente no es lo mismo eh, ciertos parámetros de trabajos en eh, trabajos y bueno, estar sentado tal bueno pues Pues te, te, hay también sus problemas, como todos los trabajos eh, laborales tienen sus, sus pros y sus contras, pero obviamente tiene mucho que ver también con un, un tipo de, de trabajos asociados, digamos, a unos estamentos poblacionales. Yo creo que, bueno, esto, eh, a nivel personal, yo creo que sí que hay unos estamentos, unos, digamos unas zonas, unos barrios y, sobre todo, una, eh, asociado también a unas familias, una educación que eh, digamos dirime en qué, en qué porcentajes vas a estar. Cuando hablamos de pobreza, yo quiero señalar una cosa dentro de este informe. Una, en El informe habla de pobreza y de desigualdad social, o la gente que está en riesgo de. En eh, la pobreza, en nuestro entorno en general, eh, estamos eh, llegando a los parámetros de los años 90, significa que estamos retrocediendo mucho atrás en, en lo que fue en los años 90 anteriormente, los y las que tienen poco memoria de lo que pasó en los 90, en muchos sitios el paro, la desigualdad la precariedad, estamos volviendo a esos parámetros y, y la pobreza eh, podía mantenerse a nivel, porcentualmente en números, más o menos, en estos números que hablamos, ¿no? Es, es muy preocupante hablamos de, de indicadores muy preocupantes de pasar frío en invierno porque no, no se puede pagar la factura del gas o de la electricidad, hablamos de compras básicas eh, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero también La sociedad también, de una manera u otra, asume un tanto por ciento de pobreza. Una pobreza que, en ciertos ámbitos se habla de pobreza sociológica, aceptada por una sociedad que, digamos, que numéricamente la, la absorbe, ¿no? También hay que tener, hay que tener en cuenta que vos bolsas lo que se llama exclusión, exclusión social, autoexclusión o X, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este momento es una situación que está más cercana a los años 80 y 90, me explico a las situaciones en las que eh, digamos hay una bolsa de población que normalmente es trabajadora que tiene su digamos eh, digamos está normativizada socialmente hablando no tiene sus relaciones normales familiares de amistad y demás y por el tema eh, digamos de laboral eh, de precariedad eh, lo que está viendo es que está en riesgo de pobreza de mm, no, no voy a salir a tomar algo porque no tengo o no voy a poner no, No, me pongo una manta encima y no pongo la calefacción porque no puedo permitirme para mí. Entonces, estamos llegando a estas situaciones, ¿no? Situaciones en las que, bueno, es eh, lo que se ha, ha llamado a apretarse, apretarse el cinturón, pasarlo, estoy pasando un poco mal, ese tipo de cuestiones que se están ampliando a, a, a capas muy importantes de la sociedad, ¿no? A mismo tiempo, eh, estos años que nos vendieron de bonanza, bueno, todo construido en el aire, obviamente son construcciones también sociales que se generan, estos sectores tampoco se en, o sea, se entienden que están en riesgo de pobreza o que son van a ser pobres. ¿no? La pobreza sociológica es una pobreza que está más, más extendida de lo que, de lo que eh, pretendemos. no Entonces creo que eh, en este momento se está adecuando una sociedad en el que se están también acumulando esas bolsas y no está, digamos por una parte siendo contestado a nivel social, ni por esos sectores ni por otros. Ese es un poco el problema, digamos un enquistamiento de una pobreza, de, una, de unos sectores, hablamos de un 20% de la población de, de nuestra sociedad que está en esas situaciones de eh, un familia se quedan en, en, en paro ¿no? y puedes caer en eso, eh, un familiar se puede morir, alguien digamos el entorno o digamos o tu, o tu trabajo puede variar, o porque te quedas en la calle y digamos eh, también esa eh, se va, digamos también esos esas hipotecas también venidas de aquellos años te vienen ¿no? y, y es un sector que está ampliándose cada vez más los informes lo dicen muy claro a nivel numérico pero luego hay que dar un, también una explicación social a, al fenómeno que yo creo que es bastante está, está siendo bastante preocupante Sí, es de alguna manera son las dos dimensiones y también veo ¿no? está es la dimensión por una parte de la gente que vive esa pobreza digamos más excluyente y más cotidiana y luego de esa gente que está empobreciéndose y que es un número que cada vez es mayor porque la sociedad está avanzando hacia una dualización y estamos volviendo a los números de pobreza como decías de, de, los, de las peores crisis y de alguna manera nos estamos retrotallendo a situaciones de desigualdad que son propias del siglo XIX que no llegamos a ser muy conscientes por lo que decía esto por una parte hay... Esas, esa estrategia individual o familiar de, bueno, esconderla, esconderla por vergüenza, por una parte, y por otra parte también eh, no es lo mismo ser pobre en el siglo XIX que en el siglo XXI. En el siglo XXI producimos mucho más, e incluso desde situaciones de pobreza se puede consumir. En el siglo XIX eh, la pobreza iba muy asociada a una carencia de consumo, hoy en día no. Y esto lo que hace es enmascarar un poco... Eh, la, esas desigualdades que, como decías, son mayores que en el siglo XIX en estos momentos en muchos lugares del planeta. No tanto quizás aquí, es verdad que aquí están un poco más atenuadas, pero eh, se están ampliando sin parar y cada vez vamos a una sociedad más dual donde hay una, una gente que está mucho más acomodada y otra gente que, que cada vez vive con mayor precariedad. Y como decías, un ejemplo de precariedad suele ser la pobreza energética. ¿no? La, po la pobreza energética que cada vez se extiende mucho más y como la gente hace un uso de la calefacción, no tanto por necesidades, sino por costos. Y esos costos lo que hacen es que muchas veces lleguen a pasar frío en casa y nos retrotrae pues, a momentos de, los, de la década de los 60 del siglo pasado, de la década de los 70, donde había gente que no tenía calefacción central y no podía utilizarla porque no tenía dinero Sí, eh, al nivel de porción energética, ya hace años, eh, la Organización Ecologista en Acción en Madrid detectó pues miles de personas que comían en, en frío. O sea... Eh ya no es calentarte el trasero ya es cómo comes entonces ya pues eh, gente que vivía pues velas o sea, eso sí que es volver al siglo XIX eh, en el Torro Vasco no, se, eh, no está tan detectado pero en la ciudad de Madrid había eh, casos, muchos, miles de casos en ese sentido ¿no? de, de gente que se había quedado en la calle sin nada y, claro esas situaciones que no, normalmente no, pues eso, no se salen a luz y demás Luego, con el tema de las desigualdades también hay una desigualdad muy importante ¿no? en nuestro aquí en nuestro entorno eh, oímos de ah, pues euskadi va bien en otro sitio está no españa está peor los datos no, no dicen lo mismo también hay una la europa de las dos velocidades también funciona un montón no eh, digamos las situaciones de, de, de desigualdad social de pobreza o, o, o riesgo de estar en pobreza eh, es en euskadi es el 30% más alta que por ejemplo en beneuz en los países nórdicos en austria en alemania y en francia entonces estamos hablando de que eh, hay muchos países de esta unión europea en el que no tienen esos cosas tan importantes las tendrán también ¿eh? pero no son tan tan evidentes al parecer no eh... son estados del bienestar además mucho más sólidos que el nuestro y muchas veces se nos ha tratado de vender que aquí somos uno de los países con más desarrollo humano del planeta Luego los datos eh, cuando se miran con lupa, como los datos de la pobreza o de desigualdad, no es nuestro caso. Es evidente y además aquí tenemos medias. Si incluso miramos el comportamiento de Vizcaya y Gran Bilbao, los datos serían muchísimo más preocupantes. Porque aquí hay, tenemos dos provincias que están bastante acomodadas, que son Álava y especialmente Guipúzcoa. Y lo que hacen es que obtengamos unas medias que de alguna manera a veces eh, lo que hacen es escuta eh, tu dit la situación del gran Bilbao especialmente sí. lo que hay que entender es hay un dato que antes ha salido un poco en el un poco en el avance este de, de datos que es el 20% más rico el 20% más pobre eso se ve a nivel europeo la desigualdad ¿no? pues eh, bueno, son pu son puntos que igual pues eh, son difíciles de entender o sea para en general pero bueno Eh, 4-2 puntos, en Italia es de 5-7 la diferencia, en España es de 6-3 sí que hay diferencia, solamente entre los más ricos y los más pobres esto se alarga cada vez más eh, eh, hay un hace poco leí que en, eh, en Gran Bretaña pues eh, esa tasa de 20%, 20 más pobre y más rico es la más exagerada de, de Europa Occidental no ahora con el Brexit no podemos hablar que sea Unión Europea todo lo cual pues hablamos de Europa Occidental <risa> Y mantiene su estatus de privilegios. Los más ricos y los más pobres están en ciertas regiones donde, digamos, eh, hay un nivel, como dices tú, hay un nivel de consumo, se acepta, ¿no? Hablamos de eh, sitios mineros, del WES, tal, de Inglaterra y demás, ¿no? Y de Gales. Eh, claro, eh, también es la tendencia que se está marcando también en los países de el área mediterránea, por decirlo de manera, ¿no? También es una tendencia a a una forma una cultura no de aceptar ciertas situaciones de desigualdad muy muy importantes que es yo creo lo más preocupante no de volver a asumir que algunos caen son más ricos y otroses son más pobres y que es lo que hay no es un poco la sociedad esta mental está un poco antigua que se está que se está alejando y que encima también a nivel europeo también existe está de vuelta está de vuelta esta dualidad está de vuelta y como decíamos esta dualidad parece que se soporta mucho más porque Y, y insisto en esto, ¿eh? es porque en el siglo 21 se producen muchas más cosas y se puede comprar. Un pobre puede irse a un chino, a una tienda de chinos y comprar muchita, muchas cosas. Eso en Hace 30 años, 40 años, no podía ser. Y hoy, en cambio, sí. no Y esto parece que, de alguna manera, mitiga la protesta por ese aumento de las desigualdades y esa dualidad. Yo, de otras maneras, me gustaría poner un ejemplo con cuando estamos hablando del tema de la pobreza energética, y de, bueno de la dualidad y el aumento de la pobreza en general eh, sí que se identifica muchas veces como si fuese un, un problema pero la cuestión es eh, todo el mundo está contra la pobreza ¿Eh? si cualquier persona cuando se habla no ah, yo estoy contra la pobreza la cuestión es ¿qué prioridad ocupa en la acción de las instituciones de los agentes políticos de los movimientos sociales de los movimientos cívicos la lucha contra la pobreza esa es la clave ¿no? y a mí me parecía una, un ejemplo esta semana Eh, hablando con un amigo que vive en Budapest, me comentaba que este invierno en Budapest han muerto más de 100 personas por pobreza energética. Es decir, han muerto más de 100 personas por frío. Y no todos eran homeless o todas las personas eran homeless. Había gente que había muerto en su casa. Porque, claro, hace mucho más frío que aquí y no podían poner la calefacción. Eh, no me acuerdo exactamente cuál era el dato. de los últimos 10 años, más de 2.000 personas una cosa así. Es una pasada, es una pasada. Y eso en Hungría, imaginaros en Rumanía. Y pensar la que se monta con los refugiados. Y especialmente en el caso de Hungría, estoy, estoy pensando, ¿no? A veces, cuando se habla de cuántos refugiados tiene, quieren entrar en la Unión Europea y cómo estaban, ¿no? Cuántos reportajes nos han hecho de Belgrado, eh, en Belgrado de refugiados que estaban allí pasando el invierno, ¿no? Pero... Eh, Se prioriza muchas veces el caso de los refugiados porque sirve de alguna manera como etiqueta ideológica, sirve de forma en la que tú te autodominas defendiendo eh, el derecho de los refugiados, que desde luego yo también lo defiendo, a que puedan venir y cuando escapas de una guerra mucho más, pero con esto lo que la gente y los movimientos sociales, eh, los partidos políticos, las instituciones, lo que hacen muchas veces es ponerse la medalla de progre. Pero cuando está ocurriendo en casa, en casa mismo, en la Unión Europea, están muriendo cientos de personas de frío por pobreza energética, eso no es un tema, no es una prioridad. No es una prioridad. Y con esto quería combinar con otro elemento del tema de la pobreza. Porque, claro, la pobreza la pobreza viene desde la, desde la infancia. Se, según nuestros padres qué capacidades económicas tengan, ya están determinando nuestra evolución. ¿no? Y pasa... Eh, un poco lo mismo si lo vemos en educación. ¿no? En educación, eh, según a qué escuela vayas, es lo mismo que, que según qué familia tengas, vas a tener más o menos oportunidades de desarrollarte y de lograr más poder adquisitivo durante tu vida y, y no ser pobre. ¿no? En, en este tema, de alguna manera, cae la falacia esa del liberalismo de, lo de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no existe uno de los objetivos tiene que ser tratar de que de acercarnos a esa igualdad de oportunidades pero precisamente las situaciones de aumento de pobreza lo que hacen es que cada vez haya menos igualdad de oportunidades y un elemento clave es la educación me acuerdo una vez nos pasaste un, un mapa de la escuela de ocharcoaga no la pública de otro barrio pero bueno muy pero son muy parecidos en muchas escuelas ¿No? o de otro barrio que sí. está que en esa escuela eh, todas las banderitas de todos los eh, estudiantes que había no Sí. ¿Por qué digo esto? Porque me muchas gracias, muchas veces también Y por eso lo quería atar con el tema de los refugiados no Todos esos que mucha gente que está a favor de los eh, Refugees Welcome ¿no? eh, Refugiados con Guilletorri ¿Pero dónde envían a sus hijos y a sus hijas? A la escuela concertada, donde no hay gente pobre El otro día estaba hablando con, con un compañero de trabajo Y resulta que a la Icastola que lleva aquí, en Bilbao, a su hijo Estaba otro amigo mío que era abogado Estaba eh, otro amigo que trabaja en, como ejecutivo en un gran banco. Estaba eh, la hija de ortuondo decía yo. ¡Ojo, eh! y, sí, y refugio toda con Guilletorri, claro. Me entendéis por dónde voy, ¿no? es Te pones la medalla, pero en la realidad en esa dualización de la sociedad en la que los pobres son enviados a escuelas generalmente públicas o algún tipo de concertadas también que concentran eh, gran cantidad de gente de fuera y gente en situaciones de pobreza en las que no se mezclan con la gente rica ¿no? y como no se mezclan con la gente rica las oportunidades que van a tener esas eh, esos niños y niñas de que no sean pobres en el futuro van a ser menos porque en las escuelas también se hacen relaciones sociales hacer relaciones sociales y conoces a gente que mañana va a ser jefe de un banco, jefe de una institución y en la que va a ser más fácil que encuentres un buen puesto de trabajo. Si, en, si conoces en un barrio en una escuela problemática, a gente con problemas, pues vas a tener problemas de que te, para que te enchufen. Bueno, te estás metido ya en el ajo de educacional, que es un ajo que estaría bien tratar en otro a, programa. Algún día lo trataremos. <coughs> sí, porque claro, pero ahí... está muy relacionado con el tema de la pobreza. Eh, sí pero es eh, la educación es como es un ámbito de socialización del ser, eh, del ser humano desde que nace chiquitín como pues a la familia pues el entorno eh, hay hay más hay más eh, actores dentro de la socialización de la, de la persona y, y, y como cómo sean situaciones de eh, yo diría de riesgo de pobreza más que de pobreza las situaciones de pobreza sí que están también eh, hay bolsas obviamente de exclusión social que obviamente es la que alimenta esa bolsa de pobreza Eso está muy claro. o Vamos a la exclusión de, de, pues bueno, digamos, de factores educativos inexistentes, de fracaso escolar, de embarazos prematuros... Bueno, un poco todo ese sector, digamos, de la sociedad que queda ahí, ¿no? En el rincón, en, a veces en anécdota y demás, ¿no? El otro siempre ha asistido... Eso que dices de la, de, a, a nivel educacional, obviamente no es lo mismo ir a la escuela privada con tal nombre, de en tal sitio, con un patio que le da, a veces le hasta, da mil vueltas. Hasta, a ¿eh? hasta algunas escuelas públicas. Por ejemplo, yo, que soy de Guipúzcoa, pues a Maraberri, que es una escuela pública muy elitista de Donosti, por ejemplo. ¿no? Eh, incluso el centro escolar tiene mucho que ver que se ha concertado o no, pero a veces también hasta hay públicos y concertados que, que cumplen el papel que no se les asigna normalmente, ¿no? Sí, pero las situaciones de, eh, de desigualdad eh, en un ratio bastante amplio afectan eh, a veces se están pasando también más esas barreras sí que es verdad que yo creo que hay un metro por ciento de la eh, de la población que tiene más de todo, sobre todo ese 2 o 3 por ciento, 4 por ciento según los casos de que el que sí que se concentra, digamos, lo que dices tú esas relaciones de directores de banco eh, de gente que, que van a ser grandes abogados esa, esa élite no social, esa élite que viene además a nivel cultural metida por los ojos eh, a través de la televisión eh, es el modelo, obviamente, a los sajón, es el modelo norteamericano, es el modelo británico ese es el modelo, ¿no? Eh, yo creo que eso se, se genera y se, y se está y se está se está, digamos, potenciando, obviamente. El otro hay que habrá que mirar algunas cosas más. Sí que es obviamente, claro que influye, pero también ¿de dónde naces, te como hemos dicho antes, no es lo mismo nacer, dice, nacer en Bilbao, pero bueno, qué barrio en Bilbao. Y según qué barrio y según qué qué calle también y según con interacciones de ese barrio, a qué escuela vas, uh -huh. qué modelo, o sea, que justo que ¿qué, ¿Qué tipo de dirección hay en esa escuela en esa, esa que vas? ¿Tus padres qué quieren o cómo trabajan también tu educación? Es muy importante, no es lo mismo una pareja de, de padre-madre tal con, con sus trabajos pero con su tiempo para su educación a, yo que sé, a dos preadolescentes, por ejemplo. Estoy estereotipando, obviamente. Eh, pues aquí, una sí. persona, pues, un, digamos, un ser diminuto, pequeño, un niño o una niña luego... Lo pasa es que eh, una de las herramientas para, de alguna manera, compensar todo esto es la, es la educación. Porque si en un centro escolar conviven diferentes clases sociales, eh, se puede crear nuevas redes, se los conocimientos pueden de alguna manera transversalizarse. Es decir, quizás tú en tu casa no has visto nunca leer a nadie un libro, pero ves a gente, a compañeros y compañeras, que sí que ven en casa leer a, gente, a sus pa padres y madres libros y leen libros, tú ves, y bueno, tienes otros patrones ¿no? en los que también te puedes introducir. no Pero cuando en la escuela, en la práctica, hay una segregación entre pobres, clases medias y ricos, qué es lo que está pasando, claramente la bonedad autónoma el país vasco además mucho más claramente que en el resto del Estado español. Y de esto no se habla. Y tiene que ver con lo que decía antes, las prioridades. Es muy fácil hablar contra la pobreza, contra la pobreza está todo el mundo, pero ¿cómo son las prioridades? cómo ¿Qué prioridad tiene esto? Y me da la sensación que uno de los elementos claves en la comunidad autónoma del país vasco para ver que no es una prioridad es la educación uno de los claves no el único pero es uno de los claves pero eh, o sea que es, es un tema súper importante que ahora ya está seguro que tenemos que trabajar de alguna manera y más, darle más tiempo y obviamente con, con gente invitada no porque hay muchas hay mucho más tela que rascar <coughs> lo que ocurre es que el uso de la pobreza por ejemplo hay una eh, hay instrumentos en el institucional tenemos un instrumento que no es que porque los políticos eran muy majos le, lo han dado, que es la RGI, las AES, otro tipo de ayudas, ¿no? La renta de garantía de ingresos, que ha sido muy cuestionada a nivel mediático por ciertos eh, grupos de comunicación y también por ciertos grupos políticos, ¿no? Que tiene, digamos, obviamente, un impacto de lucha contra el riesgo de pobreza. La pobreza es muy importante. Obviamente, no es la solución a todo. No es tampoco una renta básica. La renta básica es otro concepto, pero bueno, no va a detener en eso. Entonces... Sí que hay una intención de trabajar, porque claro, estas RGI, estas ayudas no salen de los políticos, sino eh, es un momento es un movimiento social ciudadano sindical que hace un montón de años estuvo peleándose en los 80 sacar esto, ¿no? Sacar esto que a nivel estatal es rarísimo eh, fuera de aquí y bueno, de hay un sistema parecido en en Afarroa, pero sale, fuera de aquí te miran como como que tenéis una renta básica y un una renta de garantía de ingresos mínima, sí, tanto, cuánto es y tal, ¿no? Hay instrumentos. ¿Se pone toda la carne en el asador? No, obviamente hay una Estos parte... Estos instrumentos, siendo importantes, que no niego que sean importantes, eh, tienen más carácter paliativo que de cambio estructural de la sociedad. obviamente por... Favorece, evidentemente, claro. eh, que la, las situaciones de pobreza claro, claro, claro. Eh, no se eternicen y, y da oportunidades para salir de la pobreza. Pero no obstante, la función principal es paliativa. Eh, esto con la, de la renta garantía también por barrios. Obviamente hay una parte paliativa. Una parte paliativa porque es necesario tener una parte paliativa que la gente no o sea, pueda tener que comer, que pagar sus facturas y demás. Luego está el bulo ese de que, claro, la gente con la renta... Con la rectara bueno, de la ingresos igual, Joseba, se... ahora volvemos con el tema porque creo que es importante vamos a escuchar la segunda parte ah, del vale. informe sí, sí, sí. la segunda parte del informe y volvemos ¿Dónde se encuentra concentrada más esta pobreza obviamente estamos concentrada en los centros urbanos Eh, hay que sumarle también que los centros urbanos son las zonas más pobladas y donde más cuantitativamente se ve, eh, digamos, estas situaciones. ahora el municipio de Bilbao lideraba el ranking, aunque últimamente ha sido sustituido por Victoria Gasteiz, que ha duplicado casi su tasa. El a torretiro alavés eh, ha duplicado desde 2008 al 2014, Tolo Realde, la tasa de pobreza real. Tenía bastante baja en cooperativa con la eh, media de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero eh, ha duplicado en muy pocos años. Aún con todo, Bilbao y la margen izquierda sufren de las tasas más altas y sobre todo más quinturanas en el tiempo, lo que significa una acumulación de la pobreza. Es un indicador que indica eh, la pobreza que se, esta, se estabiliza y se acumula durante el tiempo. Dentro de la comunidad de, de, de la Comunidad Autónoma, Hay dos comarcas que, que han visto duplicadas las situaciones de pobreza real. Una es el Valle de Ayala, que desde el 2008 al 2011 ha duplicado del 6% al más de un 11% su tasa de pobreza real. y otra es Vizcaya Costa, que de un 5% de tasa de pobreza real que tenía en 2008 ha pasado a más del 11%. Con signas calculadas a mi maniobra de distracción. Perfecta tecnología de la separación. Se pueden extraer algunas conclusiones o algún algunos resúmenes de, de todos estos datos. Una de ellas es, sin duda, las desigualdades que van creciendo entre los sectores más ricos y los que no. Y cómo estos últimos eh, afectan cada vez a un, una población más significativa y mayor de nuestra población y de, nuestra, de las personas con las que, que convivimos. Actualmente hablamos de que, aparte de la proza real, hablamos de la población de riesgo de ser pobre, que ha subido a, a 385.000 personas. Es por eh, comparar la población de Tobiboy y Portugalmente junta a punto de ser pobres. El sistema de ayudas es importante pero no lo es todo y no debería serlo. la pobreza tiene efectos sobre la población infantil que sufre eh, estas eh, situaciones de pobreza de manera muy intensa también eh, la pobreza afecta a la salud la esperanza de vida y afecta también a una sociedad que parece no preocupar demasiado o más bien poco estas situaciones la fuerza de la fuerza de desigualdad se ve clara en la relación laboral. La precarización en todos los niveles aumenta las situaciones de pobreza y exclusión, con lo cual eh, que la relación laboral, aunque no eh, eh, evita las situaciones de pobreza, sí que las está, digamos, eh, acelerando. Tu que wang wang wang tu Bueno, entonces hemos escuchado la segunda parte del informe estamos de vuelta y seguimos igual con ese tema un poco más controvertido de las ayudas sociales y que habías empezado a comentar yo se estamos hablando que claro, evidentemente tiene un carácter eh, una parte una dimensión paliativa y otra también tiene una dimensión de bueno de que tratar de, de que no se eternice la gente ahí eh, y que pueda tener oportunidades y muchas veces para poder tener oportunidades lo primero es que tengas que los mínimos garantizados que ni con estas ayudas se puede no obstante también yo tengo la sensación y es por lo que decía por ser también una vez más políticamente incorrecto eh, tengo la sensación de que a veces también es muy cómodo para la sociedad ¿no? o para una parte de la sociedad eh, utilizarlo de forma paliativa siempre y cuando no de alguna manera eh, cambie la estructura social sería interesante ver eh, no sé si se hacen estudios yo no soy sociólogo quizás hay estudios ¿Qué gente que ha entrado en, a cobrar ayudas sociales, eh, más allá de un plazo concreto de, de un año o dos, eh, digamos, so de forma sostenida en el tiempo, más de cinco o seis años, eh, ha logrado salir de esas situaciones de pobreza y, digamos, entre comillas, eh, normalizar su situación económica? Y tengo la sensación de que esos datos seguramente nos revelarían que es poca gente. Es poca gente y esto lo, lo conecto con lo que decía anteriormente, ¿eh? Eh, a veces para la sociedad puede ser cómodo también, ¿no? pues Se ve muy claramente también con, con el, ya hemos dicho que no vamos a entrar, ¿no? Con el, el tema de eh, la, la, el salario social, ¿no? O el salario social no, la renta la, básica. la renta básica. Eso que, que los, los mayores defensores de la renta básica, los mayores defensores y mayores eh, vendedores de esta idea fueron los neoliberales precisamente. Bueno, había un poco de todo. Bueno, eh, justo los más constructores tampoco iban mucho por ahí. No, históricamente eh, los que trabajaron, sí. no en los últimos años, en las últimas décadas, sino históricamente lo trabajaron mucho a ciertos sectores neoliberales incluyendo a Milton Friedman. Eh, ¿Por qué? Porque consideran que así ya, mira, tú tienes esto y a partir de ahí el resto... Ya sabes, bueno, ¿no? Hamilton... Capitalismo salvaje. Sí, Hamilton Freeman también tiene muchas cosas un poco curiosas que, bueno, eh, para un neoliberal sale un poco... A... Bueno, hoy en día no parecería un neoliberal, porque... Hoy en día tal como están las cosas... Sí, parece... no, hoy, hoy ya ni lo parecería, ¿eh? ya le han pasado tanto, ya... Que, vamos, que ya hay algunos que dices, bueno, pues ya, este hombre ya no sé dónde se estaría en este momento. Eh vamos eh diferente de, lo de la renta básica es otro concepto es un concepto de que todo el mundo recibe una renta básica que es una distribución de base por parte de las administraciones del estado y que luego eso se revierte a nivel de impuestos que es la propuesta de de renta básica en el que todo el mundo tendría esa disposición no que es muy buena por ejemplo para el tema de la de los jóvenes no eh, la juventud y tal cómo se coloca eh, Eh, cuánto tiempo tarda en sacar eh, en estudiar en, en, en, luego en tener un trabajo en condiciones y demás este tipo de situaciones revertiría en que los jóvenes tienen 18 años reciben o van o van a hacer digamos eh, un ciclo eh, una diplomatura lo, decir, de lo que les vengan gana con un sueldo y eso también revertiría también en una manera de que esos jóvenes también eh, distribuirían ese dinero porque tendrían se buscarían seguramente pues una casa, un alquiler tendrían digamos un mínimo para poder vivir sustituir y por qué no pasarlo bien porque es la época de la juventud X no por ejemplo, algunos reivindicamos eso dentro de de, la, de, la, de las rentas también la realidad de la RGI es otra digamos de las ideas sociales la realidad es una realidad yo no me la sé tanto de memoria en este momento como está pero en el momento de hay un montón de gente que nos sale por simples razones, una primera es Digamos, el sistema de pensiones tan, digamos, tan, bueno, no sé, si, eh, llamarlo tan miserable que existe, obviamente, en esta sociedad, la vasca, vivir con 200-500 euros siendo viuda, con a partir de 70-80 años, ya no te vas a meter en el, en el mercado laboral, entonces, obviamente, eso hay que complementarlo. Muchas de, de, de esas situaciones no piden una, una renta, ¿no? La familia asume, bueno, con estas nuevas leyes de digamos, de, digamos de, de, de cuidados y demás, pues bueno, pues sí que está cuedido un poco más, pero resultaba incluso hiriente para la familia buscar, digamos, unos complementos salariales a una persona que, por ser persona, necesita unos ingresos mínimos para poder vivir. Por ejemplo, había esa situación dentro de, de esos apartados. Situaciones, digamos, de inmigración que viene, que no saben cómo situarse, es una manera de empezar. Los porcentajes son variables. Obviamente, depende de las situaciones. Y luego también, Hay, obviamente, una bolsa eh, estructural, de, digamos, de lo que había antes de pobreza sociológica, que es, en las sociedades está, que obviamente necesita eso. Pero también, claro, son situaciones también de las que se pasa... <coughs> dentro de Estados Unidos, por ejemplo, es muy curioso. Hay un montón de gente que trabaja, tiene su trabajo. Lo que pasa es que es su trabajo, con sus horas o su sueldo, no llega, por lo que sea. Entonces, ya pues eh, pide este complemento. Dentro de los movimientos que, bueno... También, mira, ya estamos sacando más ideas, que eh, defienden este, el, el tema de las subidas sociales, de la, de la renta básica, hablando de propiedad. Lo que vienen a hablar es un poco, ¿no? Estos sectores diferentes que, que, que, digamos, usan una renta básica de manera muy diferente. Hay que tener en cuenta que también que el gasto de renta básica <coughs> socialmente, pues es bastante poco cuesta más un par de kilómetros de, de, de alta velocidad que, que invertir en gente yo prefiero invertir en gente Luego, eso es digamos de dentro de la lucha política por eh, o contra la pobreza o por digamos por eliminar desigualdades sociales no hoy también es eh, digamos los gobiernos donde ponen el acento en más hormiga en más más kilómetros de, de alta velocidad o lo pones en la gente y en distribución digamos, de una riqueza social que revierte en todo hay que tener en cuenta que estos que la gente que recibe estas garantías de estas garantías de ingresos ayudas poco sociales revierte también a nivel social, me explico o sea, eh, la gente no especula con ese dinero la gente va a, hacer, a comprar el pan con lo cual el panadero tiene un ingreso paga su alquiler, hay gente que bueno pues que tiene su casa no sé qué, que la alquila en el, entonces hay una se genera también un cierto problema Eh, digamos, una cierta dinámica eso no, eh, no adormece, adormece a cierta gente que a, aparca el problema o gente que está en el problema pero se ve a gusto con su dinero sin tampoco querer mucho más bueno, en el sitio donde no hay este sistema no es que esté la gente haciendo la revolución ni mucho menos entonces eh, no, no, creo no. que sí, no, no me estoy refiriendo a eso yo lo que está diciendo es que el carácter, básicamente como acabas de explicarlo es paliativo O sea, su, su... En este momento sí. Tal como estás diseñado, Tal, tal sí. como, como está pensado. Y además, te cojo el ejemplo que has puesto, el de la universidad. Piensa en el de la universidad, claro. Pero si con un salario social se va a poder ir a la universidad, lo que se necesita es una universidad pública, buena, de calidad, abierta a toda la población. Claro, quiero decir, que el paquete no puede ser solo el salario social. Que a veces da la sensación de que la gente hace mucha fuerza en el salario social. Y la sociedad y las políticas se siguen neoliberalizando en el resto de aspectos y esto lo que hace es que muchas veces eh, la dualización de la sociedad no se vaya a superar a través de esto. Incluso todo lo contrario puede ocurrir también, ¿no? Eh, lo que puede hacer eso sí que es que las situaciones de necesidad Se paliadas que no es poco, no es poco, no es poco. La cuestión es que el de clase media alta va a seguir llevando a su hijo o su hija al colegio concertado donde se va a encontrar con gente de clase media alta también de clase alta, seguirán haciendo sus relaciones ellos estarán muy contentos o contentas porque tendrán su eh, en su balconcito la banderita de Refugio Welcome eh, y entonces van a ser muy progres y, y entonces hablarán además muy mal eh, cuando toman una cerveza sobre los pobres realmente, con los que no tratan habitual eh habitualmente Y, luego la y además defenderán el salario social, sí, pero a la universidad ya sabemos quiénes van a llegar, no los que cobran el salario social, no los hijos las hijas de los que cobran el salario social, porque cada vez la universidad se litiza más, se encarece más, además si se puede llegar, ya vemos que los grados después de Bolonia cada sirven para menos, y si no tienes un máster no vas a ningún lado, etc, etc, etc. etc. Entonces quiere decir que eh, aislar la lucha del salario social del resto de lo que ocurre, Eh, ...no es garantía de que vayamos a, a bajar los números de pobreza. No, pero hay una cuestión que tienes que tener en cuenta. O sea, el, la, eh, la defensa de, de, la, de esas garantías, bueno, de estas ayudas... ...viene acompañada también de, un, eh, de una denuncia sobre las situaciones laborales... ...sobre el trabajo en sí, sobre las horas laborales... ...sobre la distribución de la riqueza que se genera eh, eh, cuando se trabaja... ...de cómo se distribuye eso de tal manera que, que eh, eh, obviamente la propuesta de esos movimientos que defienden ese sistema que dices bueno paliativo para mucha gente eh, lo paliativo puede ser eh, la vida o la muerte es muy entonces bueno no, es lo, importante Lo paliativo es necesario pero creo es que dentro bien, de la propuesta de la de los que defendemos yo siempre si me defenso la red básica es que tiene que ver también con un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad no solamente en digamos, los sectores que no tienen trabajo, sino también los sectores que tenemos trabajo me refiero a un cambio de horas, una distribución de las horas una distribución del trabajo una distribución en general también de la riqueza de la sociedad ¿no? obviamente es un instrumento de corte filosófico, es un instrumento que hay que trabajar más en, a nivel de cultura de eh, sociedad que es buena para la sociedad en general eh, y si a uno liberal le vale porque es paliativo, pero lo acepta y para otros nos vale para poder, digamos, eh, reivindicar unas relaciones laborales o las relaciones de, de ingresos y de consumo diferentes en nuestra sociedad, pues bienvenido sea. Sí, quizás lo que yo todo el rato estoy tratando de poner sobre la mesa no es tanto ir contra... que no, que no estoy contra la contra la contra eh, lo que es el salario social, ni mucho menos... Eh, sino lo que quiero poner sobre la mesa es la falta de movilidad social ¿no? y cada vez hay menos movilidad social, de hecho eso es definitivo, pero es definitivo ¿eh? eso, eso de... así, es un dato eh, es que es que es no, no, hay, no hay vuelta de hoja por eso sí, quiere decir eh, cuando no existía la RGI había más movilidad social que hoy en día eso es así de hecho nosotros todos hemos llegado a la universidad porque en aquellos tiempos el hijo del obrero sí que iba a la universidad, hoy en día el hijo del obrero no va a la universidad, en general hay excepciones, pero en general no va Te lo digo yo, que soy profesor de universidad y veo quiénes pasan por por mis aulas. Así de claro. El hijo del obrero o la hija del obrero no van a la universidad. Hay excepciones, pero no. Entonces, este, este es el problema también que que subyace a la pobreza, a la desigualdad y a esa dualidad que cada vez es mayor y está más sedimentada. Cada vez más. Mucho Estoy, más sedimentada. Por eso quiere decir que esa sedimentación a veces es muy propicia para los que están en la parte alta de la sedimentación. Porque... Bueno, no no pasa nada, muy bien, o sea, me parece muy bien por si tiene una actitud un poco eh, de Cáritas del siglo 21 sin ser creyentes, pues dicen, "Bah, no, no te, no, yo como no sé preyentes, pues no, había caritas, pues venga, una RGI, eh, un poquito de ayuda por aquí, unas potasone, unas unas pocas en ejes por aquí y venga." Pero mi, le mi lectura es la siguiente, o sea, hace en los eh, la generación que tú estás contando es un, es un momento de movilidad social, es un, es un momento de de resituarse quién está en cada sillón gordo. Y es el momento donde se mueve bastante el percal. Pero vuelvo otra vez a lo de antes. Y en ciertas situaciones, bueno, no hay más que ver un poquitín los currículums de los que están en el gobierno en estas últimas décadas. Pues ahora que has dicho currículums y gobierno, yo creo que para cerrar ya, es perfecto el, el dato que traía, ¿no? que este es un estudio que han hecho Braulio López de la Universidad de Deusto y Manuel Trujillo del cesic. El, el estudio es, y esto ya es como yo soy politólogo, vengo a mi terreno, eh, urnas vacías en los suburbios de las ciudades. ¿no? En él, que es lo que se demuestra? Que en las ciudades, los barrios pobres no votan, apenas votan muchísimo menos y los barrios ricos se vota cantidad. Este es un clásico de ciencia política. En ciencia política siempre se dice a mayor clase social, más alta, cuanto más dinero en el bolsillo, más se va a votar. Contra menos dinero en el bolsillo, menos se va a votar. En el caso de Bilbao, los datos que dan es en, el, en las últimas elecciones del 26 de junio, las estatales del 2016, eh, la, la sección donde menos se votó fue en Ocharcoaga, una sección de Ocharcoaga, que votó el 43,9%. Donde más se votó, Fue en una sección de abando donde votó el 82%. 43, 82%. Porque, claro, ¿quiénes son las políticas y los políticos? ¿Cuántas cajeras de supermercado hay en el Parlamento Vasco? Hace 30, 40 años, 50 años, las democracias representativas, entre otras cosas, se vendían, ¿no? que llegaba todo tipo de gente de todo extracto social al parlamento hoy en día eso no ocurre y es parte también es digamos una metáfora para ver cómo funciona la ausencia de movilidad social y estas sociedades cada vez más duales es cargas como este un rengor arte